Empiezo con el nombre de Allah. El Clemente, el Misericordioso. Te preguntan, "Oh Muhammad, sobre los botines de guerra. Diles que los botines son competencia de Allah y de su mensajero, quien los dividirá según Allah le ordene. Teman a Allah y arreglen las diferencias entre ustedes." Y obedezcan a Alá y a su mensajero. Si de verdad son creyentes, ciertamente los verdaderos creyentes son esos cuyos corazones se estremecen por temor a Alá cuando este es mencionado, y cuando se les recitan sus aleyas, aumenta su fe y depositan su confianza en su Señor. Son esos que cumplen el salat y dan en caridad de lo que les hemos proveído como sustento. Esos son los verdaderos creyentes ocuparán diferentes niveles ante su señor en el paraíso y obtendrán su perdón y una generosa provisión como recompensa del mismo modo que alá te ordenó dejar tu hogar para luchar en badr o oh muhammad a pesar de que no era del agrado de un grupo de creyentes y te discutieron la decisión Allah ha dividido ahora el botín con justicia tras disputar sobre él los creyentes. Un grupo de ellos te discutía acerca de luchar cuando se les había evidenciado que era un hecho decidido por Allah, como si al combatir fueran conducidos hacia una muerte que podían ver. Y recuerda, oh Muhammad, cuando Allah les prometió que uno de los dos objetivos, la caravana o la tropa enemiga, caería en sus manos. Ustedes deseaban que fuera al constituido por el grupo desarmado, la caravana, mientras que Alá quería que se cumpliera su promesa de hacer triunfar la verdad, el Islam, y acabar con quienes rechazaban la verdad. Alá quería que se enfrentaran al ejército enemigo para que triunfara la verdad, su religión, y se desvaneciera la falsedad, aunque ello no fuera del agrado de los idólatras. Y recuerda cuando imploraron ayuda a su Señor y él les contestó: Les enviaré como refuerzo a mil ángeles que se irán sucediendo unos a otros. Y Alá no les envió tales refuerzos, sino para darles una buena noticia y sosegar sus corazones. Y la victoria solo proviene de Alá. Ciertamente, Alá es poderoso y sabio. Y recuerda cuando Alá los envolvió con un sueño tranquilizador hizo que descendiera la lluvia sobre ustedes para purificarlos, para hacer desaparecer los malos pensamientos que les sugería el demonio y fortalecer así sus corazones y afianzar sus pasos. Recuerda, oh Muhammad, cuando tu Señor inspiró a los ángeles. Estoy con ustedes. Fortalezcan a los creyentes con la buena noticia del auxilio de Allah. Infundiré terror en los corazones de los incrédulos. Golpén a estos, pues, por encima del cuello y en todos los dedos, esto por haberse enfrentado a Alá y a su mensajero. Y quien se oponga a Alá y a su mensajero, que sepa que Alá es severo en el castigo. Este es su merecido. Sufranlo, pues. Y quienes rechazan la verdad, recibirán el castigo del fuego. Oh creyentes, si encuentran a quienes rechazan la verdad en el campo de batalla, no huyan de ellos. Y quien huya, a menos que no sea como estratagema de guerra o para unirse a otra tropa, habrá incurrido en la ira de Allah y tendrá por morada el infierno. ¡Y qué pésimo destino! Y no mataron ustedes al enemigo con su propio poder en batalla, sino que fue Allah quien lo hizo. Y no fuiste tú, oh Muhammad, quien hizo que el puñado de tierra y guijarros que arrojaste llegase a los ojos del enemigo, sino que fue Allah quien lo hizo para derrotarlos y para poner a los creyentes a prueba con los favores que recibían de parte de su Señor, la victoria y el botín. En verdad, Allah oye y conoce todas las cosas. Esto es lo que sucedió y habla debilita los planes de quienes rechazan la verdad si piden que alá dictamine acerca de ustedes que rechazan la verdad ciertamente ha llegado su dictamen con su derrota y si abandonan la incredulidad y la lucha será mejor para ustedes si vuelven a combatir al profeta volveremos a concederle la victoria y de nada les servirán sus fuerzas aunque sean numerosas Allah está en verdad con los creyentes. Oh creyentes, obedezcan a Allah y a su mensajero y no los desobedezcan, puesto que escuchan el Corán y la exhortación, y no sean como quienes dicen: "Escuchamos", pero en verdad no escuchan. Las peores criaturas para Allah son quienes no quieren oír ni pronunciar la verdad y no razonan. Si Allah hubiese reconocido en ellos algún bien, Habría hecho que escucharan, mas aunque hubiesen escuchado, habrían rechazado la verdad, dándole la espalda con aversión. Oh creyentes, respondan a Alá y a su mensajero, obedeciéndolos cuando los llaman a la fe y al cumplimiento del Corán, lo que les dará vida eterna. Y sepan que Alá se interpone entre el hombre y su corazón, y que serán reunidos ante él el día de la resurrección. Y teman un castigo que no se abatirá solo sobre los injustos de entre ustedes, pues también afectará a quienes no prohíban el mal. Y sepan que Allah es severo en el castigo. Y recuerden cuando eran pocos y oprimidos en la tierra de la Meca, y temían que la gente idólatra los capturara. Entonces, Él les dio refugio en la ciudad de Medina, y los fortaleció con la victoria de Bader y les concedió bienes para que fueran agradecidos. Oh creyentes, no traicionen a Alá y a su mensajero, ni violen las sabiendas lo que se les ha confiado, abandonando el cumplimiento de los mandatos de Alá, y sepan que sus bienes y sus hijos son en realidad una prueba, y que Alá tiene reservada una inmensa recompensa a quien lo tema y obedezca. Oh creyentes, si temen a Alá, obedeciéndolo en lo que les ha ordenado y alejándose de lo que les ha prohibido él los guiará hacia la distinción entre la verdad y la falsedad borrará sus faltas y los perdonará y Alá es dueño del favor inmenso y recuerda oh Muhammad cuando los incrédulos de la Meca tramaron apresarte matarte o expulsarte de tu territorio tramaron un plan en tu contra pero Allá también tramó el suyo y te salvó de ellos dándote permiso para emigrar a Medina y Allá es el mejor planeando y si se les recitaran nuestras alellas los incrédulos de la Meca dicen las hemos escuchado si quisiéramos recitaríamos unas semejantes no son más que viejas leyendas y recuerda cuando dijeron señor nuestro Si esto que se nos recita es la verdad procedente de ti, haz que se precipiten sobre nosotros piedras del cielo o tráenos un castigo doloroso. Mas ¿a la no iba a castigarlos estando tú entre ellos? Ni iba a castigarlos habiendo entre ellos gente creyente y débil, sin la capacidad para emigrar, que pide perdón. ¿Y por qué no habría a la de castigarlos? Si ellos impiden el acceso de los creyentes y del profeta a la mezquita sagrada para adorar a Allah y no son sus guardianes y custodios. Sus guardianes son solamente los piadosos, aunque la mayoría de los idólatras no lo sabe. La adoración de los idólatras alrededor de la Kaaba no consistía sino en silbidos y palmadas. Sufran el castigo, idólatras, por rechazar la verdad quienes se empecinan en rechazar la verdad gastan sus bienes en apartar a los hombres del camino de Allah continuarán gastándolos hasta que se lamentarán y finalmente serán derrotados en esta vida y quienes niegan la verdad serán reunidos en el infierno para que la distinga el perverso incrédulo del bondadoso creyente y para amontonar a los perversos unos encima de otros y arrojarlos a todos al infierno esos serán los perdedores diles oh muhammad a quienes rechazan la verdad que si desisten de su actitud y de combatirte y aceptan el islam les será perdonado lo que hayan hecho con anterioridad pero si vuelven a combatirte les espera el mismo castigo de quienes los precedieron y combatan a los idólatras hasta que dejen de perseguir a los creyentes para que abandonen su religión y que se adore solo a Allah pero si dejan de perseguirlos y de rechazar la verdad que sepan que Allah ve todo lo que hacen y si vuelven la espalda a la fe sepan que Allah es el protector de ustedes qué excelente protector y qué excelente auxiliador y sepan que de cualquier botín que obtengan tras vencer en una batalla una quinta parte le corresponde a la a su mensajero a sus parientes cercanos a los huérfanos a los pobres y a los viajeros que no dispongan de medios si de verdad creen en Alá y en lo que revelamos a su siervo el día en que se marcó la distinción entre la verdad y la falsedad cuando se enfrentaron las dos tropas en Badar la de los creyentes y la de los idólatras de la Meca Y Alá es todopoderoso. Recuerdan cuando el día de la batalla de Badr, ustedes estaban en la zona del valle más cercano a Medina y ellos en la más lejana. Y la caravana se hallaba situada más abajo que ustedes, en la zona cercana al mar. Si se hubieran puesto de acuerdo para encontrarse ustedes y sus enemigos, no lo habrían conseguido. Pero Alá esperaba hizo que se encontraran para que se cumpliera lo que estaba decretado la victoria de los seguidores de Alá y la derrota de sus enemigos para que quienes cayesen derrotados por haber escogido el rechazo a la verdad lo hiciesen tras una prueba clara de hallarse en el extravío al ser derrotados y para que quienes sobrevivieran los creyentes lo hiciesen con la seguridad de haberse en lo cierto por el triunfo logrado. Y en verdad, Alá oye y conoce todas las cosas. Y recuerda, oh Muhammad, cuando Alá te mostró al enemigo como poco numeroso en un sueño, pues de haberte lo mostrado numeroso, habrías flaqueado y habrías discutido sobre el asunto. Pero Alá los salvó. En verdad, Él conoce lo que albergan sus corazones. Y recuerda cuando se encontraron en la batalla y Alá hizo que el enemigo apareciese como poco numeroso ante sus ojos. Mientras que también hizo que ellos los vieran a ustedes como unos pocos para que se cumpliera lo que estaba decretado, el triunfo del Islam en la batalla de Badr. Y a Alá regresarán todos los asuntos para que él decida sobre ellos. Oh creyentes, Si se encuentran con una tropa enemiga, manténganse firmes y supliquen mucho a Allah, pidiendo la victoria para que triunfen, y obedezcan a Allah y a su mensajero, y no discrepen entre ustedes, pues flaquearían y perderían su fuerza. Y tengan paciencia. Ciertamente, Allah está con los pacientes. Y no sean como quienes salieron de sus hogares con arrogancia y haciendo ostentación ante la gente para apartar a los hombres del camino de Allah el conocimiento de Allah abarca todo lo que hacen y recuerda cuando el demonio hizo que las acciones de los idólatras les pareciesen buenas a sus ojos y les dijo bajo la apariencia de uno de sus líderes nadie los podrá vencer hoy pues yo estoy con ustedes para socorrerlos sin embargo Cuando ambas tropas se encontraron de frente, el demonio retrocedió huyendo y dijo: No tengo nada que ver con ustedes. Veo lo que no pueden ver, a los ángeles, y temo a Ala, pues él es severo en el castigo. Y recuerden cuando los hipócritas y quienes albergaban en su corazón la enfermedad de la duda y la incredulidad, dijeron al ver el escaso número de creyentes en la batalla, Esos se han dejado engañar por su religión. Pero quienes depositen su confianza en Allah, deben saber que Allah es poderoso y sabio. Si pudieras ver, oh Muhammad, cuando los ángeles tomen las almas al morir de quienes rechazan la verdad y los golpeen en el rostro y en la espalda diciéndoles, sufran el castigo del fuego, les dirán, este castigo no es por las malas acciones que ustedes mismos han cometido y Alá no es injusto con sus siervos el comportamiento de estos idólatras se asemeja al de la gente del faraón y de quienes lo precedieron todos ellos desmintieron las pruebas y revelaciones de Alá y él los castigó por sus pecados ciertamente Alá es fuerte y severo cuando castiga tal castigo que se debe a que Alá no cambia los favores que ha concedido a un pueblo y se los retira, a menos que ellos mismos cambien su bondad por maldad, realizando malas acciones. Ciertamente, Alá oye y sabe todas las cosas. El comportamiento de quienes rechazan la verdad se asemeja al de la gente del faraón y de quienes lo precedieron. Desmintieron las pruebas de su señor y, y los destruimos por sus pecados y ahogamos a la gente del faraón y todos fueron injustos en verdad las peores criaturas para Alá son quienes se rechazan la verdad porque no creen esos que cada vez que estableces con ellos un pacto lo quebrantan y no temen a Alá si te enfrentas a ellos en el campo de batalla y caen bajo tu poder inflígeles un castigo ejemplar Que haga que quienes él lo siguen se dispersen desistiendo de su hostilidad y que reflexionen. Y si temes que un pueblo te traicione, rompiendo su pacto de no agresión contigo, porque ves pruebas de ello, anúlalo para estar en igualdad de condiciones. Ciertamente, Alá no ama a los traidores, y que no piensen quienes rechazan la verdad que pueden esquivar nuestro castigo, pues nunca podrán escapar de él y preparen contra ellos todas las fuerzas que puedan incluyendo caballos entrenados para la guerra para medrentar al enemigo de Allah y enemigo de ustedes y a otras gentes que no conocen que aún no han mostrado su hostilidad mas que son del conocimiento de Allah y Allah los recompensará plenamente en la otra vida por todo lo que gasten en su causa y no serán tratados con injusticia recibiendo una recompensa menor a la merecida. Y si se inclinan por la paz, inclínate también por ella, oh Muhammad, y deposita tu confianza en Allah. Ciertamente, él es el oyente de todas las cosas y el omnisciente. Mas si quieren engañarte al proponerte la paz, Allah te basta como protector. Él es quien te ha apoyado con su ayuda y con los creyentes y unió sus corazones si hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra para hacerlo no habrías podido unirlos pero Alá los unió ciertamente él es el poderoso y sabio profeta Alá te basta a ti y a los creyentes que te siguen contra sus enemigos profeta anima a los creyentes al combate si hubiesen entre ustedes 20 hombres pacientes éstos deberían vencer a doscientos del ejército enemigo, y doscientos de los suyos deberían vencer a mil de quienes rechazan la verdad porque son gentes que no comprenden. Alá ha atenuado ahora su deber, porque sabe que hay debilidad en ustedes. Así pues, cien hombres pacientes de los suyos deberían vencer a doscientos del ejército enemigo, y mil a dos mil con el permiso de Alá. Y Allah está con los pacientes. Un profeta no debe tomar prisioneros de guerra y liberarlos mediante un rescate antes de haber diezmado y debilitado en la tierra a quienes rechazan la verdad. Quieren los bienes de este mundo al pedir un rescate por los prisioneros. Pero Allah quiere para ustedes los bienes de la otra vida. Y Allah es poderoso y sabio. Si no fuera por lo que Alá decretó con anterioridad habrían recibido un terrible castigo por los rescates que obtuvieron. Disfruten pues del botín obtenido, el cual es lícito y bueno. Y teman a Alá. Ciertamente, Alá es indulgente y misericordioso. Profeta, dile a los cautivos que hayan caído en sus manos en Badr Si Allah ve el bien, la fe sincera en sus corazones, les concederá algo aún mejor de lo que les ha sido tomado como rescate y los perdonará. Y Allah es indulgente y misericordioso. Mas si después de dejarlos en libertad, pretenden traicionarte, debes saber que ya traicionaron a Allah con anterioridad al no creer en él. Y Allah les dio poder sobre ellos y los vencieron y Allah es omnisciente y sabio ciertamente quienes creyeron en Allah y en su mensajero emigraron por la religión y lucharon por la causa de Allah con sus bienes y sus vidas así como quienes les dieron refugio los habitantes de Medina y los apoyaron esos son aliados los unos de los otros y quienes creyeron pero no emigraron no tienen derecho a su protección ni a su ayuda hasta que emigren mas si les piden ayuda en nombre de la religión que los une ante el enemigo que los ataca deben ayudarlos salvo que para ello tengan que enfrentarse a un pueblo con quienes mantienen un pacto de no agresión y allah ve lo que hacen y quienes rechazan la verdad son aliados entre ellos. Y si ustedes, creyentes, no se protegieran los unos a los otros, se extendería sobre la tierra la persecución contra la religión de Allah y una gran maldad y corrupción. Y quienes creyeron, emigraron y lucharon por la causa de Allah, así como quienes los refugiaron y auxiliaron, esos son los verdaderos creyentes y recibirán el perdón de Allah y una generosa recompensa. Y quienes creyeron con posterioridad, emigraron y lucharon con ustedes. Esos son de los suyos. Mas los parientes cercanos tienen más derecho a la herencia que sus hermanos en la religión, según el decreto ordenado por Alá. Ciertamente, Alá tiene conocimiento sobre todas las cosas.